Madre mía, pues entre las vacas y las galaxias estamos a r r e g l a d o s Estás en Play Kiss con Ricky García. 『プレイキス』?」 Fue. Es el cometa Callaway. Y justo antes Rick James con ese Super Freak del que se inspiró en Sea Hammer para hacer su famoso You Can Taxis. Que yo sepa, a ú n están compartiendo derechos de auto. r Las 7 y 10 en, en Canarias. Vamos a teletransportarnos hasta 1984. ¿Quiénes serán? Ricky García. Esta semana como esta fue número uno en Estados Unidos. w h a t Love Got You d With i Originalmente fue escrita para Cliff Richard, pero la rechazó por su equipo. Posteriormente fue ofrecida a la cantante estadounidense, quien finalmente la grabó y qué bien lo hizo. Y además la incluyó en su álbum Private Dancer. También es la canción que da nombre al biopic de la cantante que se llama Tina. Recibió el Grammy en el 85 y está considerada como una de las mejores canciones tanto de la década de los 80 como del siglo XX. KELLSWISPERS、ジ o s h MICALS! De la década de los 80. Pero, ¿sabes quién desbancó a George Michael aquella semana de agosto? Stevie Wonder, con lo que suena seis semanas en el número uno con I just called to say I love you. No New Year's Day to celebrate. No chocolate g i r and、hey. PlayKiss En tus redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter, arroba Play Kiss ó n bajo es. Arroba Play Kiss ó n bajo es. Facebook Play Kiss. De que este verano has tenido alguna ocasión para bailar este exitazo, este One Hit Wonder del dúo francés Motio que nos sorprendió a finales de los 90 con esto. Se llama l a d y Ricky García en Kiss. Las 7 y 21 antes en Canarias. Bueno, ya sabes que disponemos de nuestro. Como todo el mundo, estamos ahí en la onda, ¿eh?、Entonces、tenemos nuestras redes sociales: en Instagram, en Facebook, en Twitter. Esto te lo digo porque además de dejarnos mensajes、eh, de voz en nuestro WhatsApp, si eres más tímido, más tímida y prefieres que te los lea yo, no hay problema, ¿eh? Puedes hacer tu comentario en cualquiera de nuestras redes sociales. Ya sabes que hoy lo que queremos es averiguar cuál ha sido esa anécdota más divertida que has tenido en tus vacaciones. Tanto las de este año como las de cualquiera, ¿eh? En juego hay un pack con los amigos de la vida, e s b e l l a para que te vayas con quien tú quieras a donde tú quieras a pasar un fin de semana de lo más romántico. Esto es Reikis. Reikis、hey, con r i c k y García. s a n case. Come on. We'll try to put you down, just walk on Es la cantante más premiada de la historia con 600 premios de atención. ¿eh? Además, también es la artista que más ha vendido de todos los tiempos. 140 millones de discos. Superando el récord de Beatles y Bee Gees en Estados Unidos al instalar 7 canciones, 7 consecutivas en el número 1. Entre ellas, este. I Wanna Dance with Somebody. b o n b y Houston. La añoradísima y queridísima voz. Son ya las 7:37, la recta final de Play Kids de hoy. Play, Play Kids. Estapando temporada, ¿eh? ¡Qué bien! t e n e m o s todos juntos reunidos en torno a la radio y haciendo que esta familia de Play Kids cada día sea más grande. Bueno, hoy estábamos con el tema de que nos contaras cuál ha sido la l e t u r a más divertida que has tenido en tus vacaciones, ¿vale? Tenemos a nuestra amiga María Ángeles desde el Parque de Llobregat. Pues mira, hemos estado de vacaciones en Fuerteventura. Y、sí, ¿eh? e、hicimos una excursión de, con camello.、Ah. Y bueno, total, que nos tocó el primer camello. Y se ve que el primer, eso, el primer camello de todos es el, el, el viejo, digamos, el、eh, que ya lleva muchos años. Y luego el siguiente es uno de los nuevos y lo ponen ahí en esa posición、sí. para que vaya enseñando. Bueno, total, que estamos allí mi pareja y yo, tan a gustito. Y de repente se tiró el camello al lado. Y, y bueno, t i r a r n e l suelo que estábamos, o sea, literal. O sea, a mí me tiró al suelo y él t o repostaba ahí con su. con su. De, bueno, de su manera, vaya, de v a d s Y que no hubo manera de que se levantara el tío, o sea que. Y, y bueno, para, para nosotros nos fue muy divertido porque la verdad es que no hemos reído bastante. Bueno, pues si el segundo camello tenía que imitar al primero una de dos, o estaba jorobado con tanto turista o estiró la pata. Gema, Desde el Leganés. Hola, p l i q u i s e r o s Hola. Pues este verano no ha tocado i r n o s、ah. Pero vamos, que para unos días que tengo de descanso, la anécdota más divertida de todos estos días ha sido que he estado totalmente contracturada. Es decir, que para unos días que tengo, para relajarme y olvidarme del trabajo,、eh, me paso los días como Robocop. Así que. <risa> Vaya anécdota. Pues sí. <risa> Venga, pasar buena tarde. <risa> Igualmente, pero sé positiva, mujer, r ¿eh? No estás contracturada. Estás que crujes. Y además es la c u r s a perfecta para que te den unas buenas friegas. <risa> Vamos a dispararte ahora tres en línea. Tres exitazos como son. ジョン・ハーツ・ロン・フリー、テマトでキン・マ・セルからモメるキューポープ、シンデ・ロー・プリコン、girls just wanna have fun, イ es ・スウェナイア・キャンスタプティスフィーイング、コレグラン・ジャスティン・ティン・バレイキス、オー We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that h o t blood in my fat day when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. b e i n so phenomenally. c o r e m o r e like the way we rock it. So don't stop. It's under the line. So just dance, dance, dance, So just dance, dance, dance, Ooh, it's s o m e t h i n g m a g i c a l It's i n t h e a i r it's i n my b l o o d It's r u s h i n g o n I d o n t n e e d n o r e a s o n c d a n c n e e d n c e e a n c n Control, we control, a c r o s o high no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that g o o d s o u l in my feet.、I、feel that h o t blood in my body when it, it drops. ooh, I can't take my eyes off of it, been so phenomenally. You wanna l i k e the way we rock it, so don't stop. When we move where、well, you already know So just imagine n o t h I n g I can see but you when you dance, dance, dance Feel good, good creeping up on you So just dance, dance, dance, come on, All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance and Ain't nobody leaving, nobody so keep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 コココトコトリキが好きだし。 Desde 5 a 8, una menos en Canarias. c a c a n a r i y s con Rey García. Te acompañamos en la vuelta a casa. Lost and lonely, wife. you count up the years, and they will be filled with tears. l o v e o n l y breaks up, start over again. You'll get the babies, she won't have your name. ...tratar el elixir de la juventud <música> k i m m a r c e l bueno pues nada y ahora nos vamos a teletransportar vamos a hacer magia como todos los días cuando terminamos nos vamos a ir hasta la ciudad de la catedral de santa maría la ciudad de la judería de las casas a la orilla del oñá de la rambla de la libertad la ciudad de las flores la ciudad de la devesa el parque urbano más grande de cataluña y además la ciudad de la leona La que dice la leyenda que hay que besarle el trasero cuando se visita la ciudad. Sí, saludamos a nuestra amiga Cristina desde Girona, la v a 95.5. Un saludo para todos y un beso bien grande. Cristina, te vas a ir con quien quieras a pasar un fin de semana estupendo. Con los amigos de la vida, es bella, por supuesto. Cristina es nuestra amiga. que nos comentaba que se había llevado al nene a un hotel y se le había hecho caca en la piscina, habían tenido que cerrar la piscina toda la tarde, pero en、no、una vez, no, dos. Así que esta vez, Cristina, si os lleváis al nene, le g u i t o un hotel sin piscina y esta Navidad, si montáis el pesebre, pues el caca en e l a lo tenéis en casa. De todo el equipo, Leo Garriga, Víctor Álvarez, Daniel r e l o v a y por supuesto quien te habló, es un placer, Ricky García. Mañana, si los dioses quieren, regresamos a las 5, las 4 en Canarias. Y nos vamos con la última de la tarde. Oh, es para Super Twam y este Breakfast en América. Hasta mañana, queridos, adiós. Take a look at my girl. You only o n e I go t